Qué lindo, qué lindo lo que estamos escuchando, qué linda la invitada que tenemos aquí. Eh, es difícil entrevistar a, a, a les amigues, tengo que decirlo, pero más que una entrevista va a ser una charla. Eh, estamos, tenemos el gusto, el agrado de presentar a la ganadora del Festival de Cine de la Ciudad de General Pico. Yo diría de la provincia de La Pampa, porque es el Festival de Cine de la provincia de, de La Pampa. Eh, estamos con Silvana dije ¿cómo le va? Por favor, de pie. Gracias. Qué lindo. Gracias, Juan, y gracias a todo el equipo de la Radio Kermés siempre. Uh -huh. eh, una de las ganadoras. Bueno, Estoy muy confuso porque parece como eh, mí... un siempre hay un equipo. Sí, pero una de las ganadoras porque hubo un montón de premios también bien. en el festival. Está bien. Entonces como bueno, que es que hubo un montón de otros premios. Bien, sí, o, o, vos, ¿en eh, qué ganaste? Gan... nuestra peli ganó eh, el desarrollo el laboratorio de desarrollos. Eh, uh -huh. mm, fue Hubo laboratorio de desarrollo de proyectos que intentamos como dejar un poco a lado la palabra proyectos. Maui, que era el coordinador del taller, fue como Maui Alena, nos mandó un texto que decía la poesía no es un proyecto, que después te lo voy a pasar. Ah, me gusta. Después te busco el autor porque no me lo estoy acordando. Uh -huh. Y como siempre que hablamos de, de proyectos artísticos tenemos el término proyecto, ¿no? Claro. Y, el, y como... Que está bien, por un lado, porque nos obliga a pensar en la actividad o lo que vamos a hacer, no sé, cómo es con una banda... Sí, o, una, estructurarla, o, o estructurarla, darle, o, o ese ese nombre quizás le da una seriedad que... Le es, da una forma, claro. ¿viste? Bueno, de proyecto. Esta peli, hasta, hasta que se filme, es un proyecto de película. Uh -huh. Bueno, y el laboratorio, un poco lo que lo que estuvimos trabajando ahí tres días con Mau y elena y con un par de colegas que formaron parte de este laboratorio, que era así, salió la convocatoria, vos te notas con el proyecto de la peli que tenés, sí. y después, durante esos tres días, eh, se trabaja cada peli, como uh -huh. bueno cada uno comenta de qué se trata, eh, cuenta un poquito la película. Una peli que no está terminada. Una peli que no está terminada. Claro, una peli que no está ver... en proyecto bueno, digamos, sí, pues, bueno, pero, pero que, es está vías, que está en vías de, vía de desarrollo. De desarrollo. Parece como de primer... Está bien, como pero bueno. De, como, los nombres del BID, parece, sí, ¿viste? Un sí. país en vía de desarrollo. Bueno, esperemos que... Bueno, es un buen título para pedir plata. Sí, en vía de desarrollo. <risa> y sí, que para eso son esas instancias. <risa> claro. las, pelis, las instancias de desarrollo son para eso, para levantar la peli. Nosotros bien. pasamos por otras instancias de desarrollo, como es el Nuevas Miradas, que también es un laboratorio en Cuba. Uh -huh. El Raimundo Gleiser, que es de Inca, otra otra instancia de desarrollo. Sí. ¿Con el sí, mismo proyecto? Con el mismo proyecto que es La Partida. Ah, mira vos. Que la peli que estamos llevando, desarrollando, ponele, ya 2000... Sí. Empezamos a pensarla con Aníbal Hueve, que es el protagonista, en el 2019. 2020, 20, 20 21, toma un giro. ¿Es su... este músico...? Es artista visual uh -huh. cordobés. Aníbal es el protagonista de la peli. La peli es sobre trata sobre un artista que queda varado en La Pampa entonces decide aprovechar la oportunidad para hacerse pasar por muerto en su ciudad natal. Entonces, bueno, me quedo acá, me alejo del circuito del arte contemporáneo. y ¿Tenía muchas deudas? No, más que deudas morales, me parece. Ah. El personaje de él que se llama Octavio. Y un día acá por unas cuestiones médicas se entera que se va a morir de verdad, de una enfermedad que le queda poco tiempo y tiene que decidir si se hace si dice, "Che, no, estoy vivo", porque una cosa es jugar a pasarse por muerte, otra cosa es estar muerto en saber que te vas a morir de verdad. Uh -huh. No sé cómo es estar muerto en serio, gracias. A no, yo tampoco. No, no. Y eh, Víctor Sueiro tal vez tenga ese sí, dato. Sí, pero no le podemos preguntar porque no, ya no está entre tampoco. nosotros. No está en bueno. este plano. <risa> <risa> Tenemos una charla muy dispersa. Bueno, y la peli va de esto, eh, lo, en estas en estas circunstancias que se está filmando la película, eh, la película se desmonta porque parte de, de este proyecto inicial era que formaba parte, que queríamos como que Rosario Blefarecía, una de las coprotagonistas, uh -huh. entonces en esta circunstancia, la, y Rosario falleció en Santa Rosa claro. en 2020, entonces un poco lo que habíamos pensado para el protagónico de Aníbal pasó en la vida real, y esto fue como un montón. Bueno, y ahí la peli toma un giro, que el, el se desmonta y el protagonista empieza como a arrastrar y a reconstruir a Rosario en Santa Rosa, toma un formato más documental, a reconstruir las formas de producir y de trabajar de Rosario en Santa Rosa. Tal vez sin nombrarla tanto, sino como re replicando sus acciones, su manera de, de, hacer, de hacer arte, de hacer música, uh -huh. de, de hacer qué, collage. ¿Y por qué, por qué decidieron este...? este tema como cómo, cómo es que, que que nace la idea como cómo es que en ese laboratorio personal no sí. íntimo que han tenido con, con aníbal sí. eh, este lograron decir bueno queremos ir por este lado Mirá, el germen de la peli uh -huh. fue un sueño que esto es como re, pero bueno suena todo muy esno y en este contexto es difícil a veces también como no sé si te pasa esto como sobre todo de, de Después de, no sé, de, de lo que acabamos de escuchar y de la realidad, ¿no? Como hablar sí. de un sueño en un laboratorio en Cuba, suena todo como muy... Sí, está bien, pero es la verdad. Es, es la verdad. O sea, no, no estás no, mintiendo. Es, no está... estás creando ahí una, una historia. No, esto es la verdad. está en un en una... Hace unos años pude hacer como un ayer de 100 autorreferencial en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cuba, y ahí teníamos que hacer un ejercicio que era como una sí, un ejercicio de, de taller. Y ahí salió un sueño, a partir de un sueño que tuve con Aníbal, donde yo soñaba que iba a una muestra suya y le decía, pero yo te amo. Y yo la verdad es que soy amiga de Aníbal, y, y, y es como el amor en realidad al, al arte, ¿viste? Cuando admirás mucho a alguien en su forma de, de producir, de hacer, uh -huh. Esa, ese amor de admiración, que no es un amor de... De que querés tener un vínculo sexo afectivo claro. Sino como de... Me parece como un amor, no sé si la palabra es puro Pero es como desmedido, ¿viste? Cuando te gusta mucho una obra sí, Cuando supera la admiración y esa admiración se, tra tra tra eh, se transforma en un afecto Claro, que sentís que podés... No sé si te pasó que viste viste una obra o algo Y sentís que te podés quedar a vivir ahí adentro ¿Viste? <risa> sí. Que si sí, yo puedo vivir acá adentro como, sí. O bueno. como no se me ocurrió a mí No, a mí me pasa con eso. No sé, bueno, y en el sueño pasaba eso. Entonces fue como, che, tenemos que hacer una peli. Y Aníbal me escribe, yo, en la internet era malísima, bueno, medio intercambiamos, y como, vamos a hacer una película y vamos a venir al Festival de La Habana, ¿viste? Esas cosas así. Y, y Aníbal me dijo, como yo, cuando hice el taller de actuación, mi profesor decía que lo mejor me saliera era ser hijo de puta. Y dije, bueno, tomamos eso. Y ahí empezamos a pensar un poco este personaje de un miserable. Aníbal en su obra tiene algunas cosas que él juega un poco a hacer un otro... No, no de manera explícita, pero sí tiene, por ejemplo, una obra que hizo en, en Valparaíso donde los hijos lo buscan a él, como esta idea de, de que se escapa y que los hijos lo, lo rastrean, que los abandona y los hijos lo rastrean, que esto en la vida real no pasó, entonces tiene Pero que pasa muchas veces. Pero que pasa muchas veces. Él tiene una obra que, que tiene que ver con eso, mucho con el vínculo de los hijos, entonces pensamos, bueno, es llevar al extremo este personaje que él construye un poco a partir de su obra... Y lo bautizamos Octavio y hace todo lo que lo que podría ser alguien medio despreciable, ¿viste? Pero bueno, eh, esa era el, el germen de la peli. Uh -huh. Empezamos a pensar este Octavio que a la vez es miedoso, es cagón... Eh, bueno, como todas las personas que tenemos cosas muy buenas y cosas muy malas. También eso pasa a veces cuando conoces artistas que admiras mucho y decís, sí, che, eh, prefería no haberlo que es conocido. Es una porquería, es una sí. porquería, decís, ¿por qué lo Pero ¿por qué lo habré conocido? No, no. Y, y después ya no te gusta más. Y después no te gusta más la obra. No, porque decís, ah, no, no, no es no, lo mismo. No, no, no te creo. Que, no hace lo creo. que dice. Ah, la coherencia en el arte, qué difícil. Claro. Y ahí empezamos a pensar esa esta idea inicial, el Octavio que se queda varado uh -huh. en La Pampa y se hace pasar por muerto como medio miserable, ¿no? Como, che, bueno, toda mi familia, la gente con la que venía laburando, no me importa nada, me quedo acá resguardado viendo uh -huh. como linchera. Bueno, cuando falleció Rosario, la peli como que se nos vino muy encima, aparte, bueno, por cuestiones personales de cada uno, fue como muy difícil afrontar la idea de un artista que va a morir en La Pampa que quedaba varado, porque también era la pandemia, entonces fue como... Y ahí pensamos en trabajar esta idea porque de... Porque todo lo, lo de ficción se transforma en, en realidad, realidad y lo pensaba a ver en sí, carne claro, propia. Claro, sí, che, no, no, no es divertido pensar <risa> claro, esto. Claro, no, no, no es tan artístico, no ni es, poético. No, claro, ni poético, <risa> esto es real, o sea, esto claro. pasa y es doloroso. Sí, sí. Bueno, entonces ahí fue como este giro de... También en otro sueño fue como el giro de, de hacer pensar como, bueno, esta, apareció un libro en realidad, en la calle, en Laurita Quintero se encontró un libro de una antología poética hecha en el New Star en el 98, creo, donde hay tres poesías de, de Rosario, eh, que ella participó, ella después escribe un texto que se llama La siesta perdida, la siesta recuperada, donde relata un poco cómo fue este certamen poético, y cuando apareció ese libro en la calle se lo da la Dani Roddy, que es amiga también, sí. y fue como che, y el personaje que ella, el seudónimo que ella usaría es Octavio, que es el nombre que nosotros estamos pensando para el personaje. Bueno, hay que hacer esta película y Rosario claro, tiene que estar. Claro, como, da, da, daban todas eran todas las señales que necesitaban. Tenemos un montón de señales, no claro. las estamos viendo. Entonces fue como bueno, reconvertimos un poco esto y la idea de que de que es la peli se desmonte y él empiece como a trabajar eh, como artista, ¿no? Como una performance donde él empieza a interpretar y a buscar estas huellas de de, de reconstruir a Rosario. Eh tenemos filmado bastante de la parte documental, nos falta la ficción, de hecho hay muchas cosas filmadas de las cuales has participado, uh -huh. que hay que ver qué que queda, qué no, tenemos que hacer un guión de edición, y en el laboratorio lo que trabajamos fue esto, entonces contás la peli y te dicen esto no se entiende, y fue como lo, el punto clave para mí de este laboratorio fue como refuerza en la ficción. Claro, eso eso primero te iba a preguntar eso, ¿no? El, el más allá de la parte económica, que es que, sí. es que a ver, que no nos vamos a desentender, no, es buen. importantísima, no, nada es totalmente no romanticemos la no, <risa> de, no, no. de financiación, digo, está buenísimo que, que reciban guita para poder este eh, financiar el proyecto, pero contá un poco qué, qué, qué es un laboratorio que, ¿Qué les sirvió a ustedes? ¿Y uh -huh. ¿Qué, qué le dijeron? Porque también está bueno eso, ¿no? Recibir de alguien quizás no conozcas que es la primera vez que va, que no te conoce a vos, no sabe quién es la Colo, eh, y, y ve su laburo y le dice, mirá, bueno, esto esto nos dijeron. mira nosotros primero laboratorios como, no sé, es similar a lo que en arte es una clínica de arte, que tampoco estoy ampliando mucho, pero sí. es como un taller, una, una instancia de, de trabajo, donde éramos siete personas, pueden ser, siempre son grupos medio reducidos, o más o menos, donde se abre el proyecto. Vos contás y la idea es Hay laboratorios que son más Donde vos vas a jugar la Que te querés ganar la guita y no te importa Abrir claro. el proyecto va seguro, yo tengo este tanque, claro. no sé qué No me van a mover con el, ni un... Porque vas a venderte claro A mí la verdad es que hasta ahora no lo hemos hecho y, y Tampoco fuiste con esa cabeza poco fui con esa cabeza Entonces ya es ganancia estar ahí Que Maui, que, que era el coordinador Que es una persona que tiene muchísima experiencia Programando festivales uh -huh. Que estaba en la Filcomillion de la Ciudad de Buenos Aires En cine internacional, que es un chabón conozca el proyecto, para mí ya es ganancia, que ya el proyecto se empieza a hacer conocido en los lugares que pueden generar legitimación y sabemos que eso después también se... se monetiza, gracias, sí. se, eso, se hace plata, o no, pero que sí si funciona, entonces también no jugar a la inocencia, digo a mí me servía que Maui, a mí, al proyecto le servía que Maui lo, lo vea y tenga una devolución y lo conozca, entonces después si va a un festival y ah, esto ya lo vi, porque también si es muy difícil hacer una peli y después querer eh, meterlo en distintos festivales si no tenés estas instancias previas claro. es como... Se el proyecto es conocido, va juntando cucarda, va juntando gente amiga, vía eh, boca, boca, boca de, de, la, gente de la gente del medio, de uh -huh. la industria, entonces va juntando aliados que claro. te dicen, "Ah, buenísimo, termina, veníme a verla cuando la tengas." Sí, o sea, sí. en me, en jóvenes me lo a verla cuando tengas en post, faltan claro. 5 años, claro, Ahora lo claro. voy a ver, ya que ni se acuerda. Que, claro, capaz que ni está en el lugar de sí, es, es como es como cuando vemos una película este independiente y te dicen ganadora de tal cosa, o sea, la participación de, de estos laboratorios te da un, un... Te si sí, te da como le hace, te hace crecer el proyecto y el, uh -huh. la carpeta del proyecto después hay que ver cómo eso se materializa y ahí está buenísimo porque también como trabajamos las pelis de todos no se sé, estaban lo, los colegas que estaban abrían sus proyectos y vos podés como hacer tu aporte y lo difícil es escuchar y no hacer la película que vos querés hacer en función de la película del otro claro. tentador sí. porque ah, mira todo lo que tenés y vos sí, harías sí. otra peli entonces tratar de sumarle el proyecto del otro Y las devoluciones siempre son gratificantes y a la vez... Está bueno lo que decís de que es una persona externa que no te conoce, porque entre colegas a veces nos cuesta. El chabón dice, chicos, son siete sillas, se juntan y lo hacen ustedes, ¿eh? Pero después nos cuesta en el cotidiano. También es como, mirate tal película, tu película es muy similar a esta, revisá la estructura del guión, eh, qué estructura de producción querés tener, preguntas que por ahí ya te venís haciendo, pero por ahí se te olvidan. Yo, cuando salí de ahí, eh, Ana Fresco es la productora de la peli, y ella vive en Dorila, es de Pico... Digo, Ana, creo que es todo lo que me venís diciendo vos hace un año y yo vos no te da bola. O sea, que a veces te pasa. ¿Ese es de Dorila? Vive Dorila, es de Pico. Mirá vos. Sí, hermoso. ¿Y productor en qué sentido? ¿En qué parte de la producción está...? Ana ah, hace la producción ejecutiva y a veces, como hay muchas cosas que se filman acá, como es producción de campo por ahí no puede tanto porque está en otro pueblo, claro. pero sí todo el armado de la carpeta, la inscripción a laboratorios, a talleres, a, a becas, a, uh -huh. a muchas cosas de esa Igual yo soy coproductora también de la peli, entonces trabajamos medio más, pero ella es más ejecutiva. ¿Y cómo es la conexión con algo? ¿Por qué conoces a una, una chica de Dorila? Porque en el Festival de Cine de General Pico, en su primera o segunda edición, yo intensa y primero fui al primero fui porque me tomé un bond uh -huh. y fui a ver de qué se trata sí. en el segundo tenía un corto y me invitaron y fui a llevar ese cortometraje y ahí me sumaron al rap que es realizador de los visuales pampeanos, y ahí empezamos a vincularnos y empezamos a hablar por eso estas instancias del festival son súper importantes. ¿Por esto que te dicen? Bueno, son siete sillas y se juntan. Pero no te conocés. Claro. Y otra cosa que viene el laboratorio que... Sí, muchas veces también... este Yo te iba a preguntar qué, qué significaba el festival de cine para vos, pero bueno, ya, ya entramos en, en ese tema. Digo, muchas veces conocemos a, a veces muchísima más gente fuera de la provincia que dentro de la provincia. De Córdoba conocés a Córdoba. Sí, cosas. porque estudiaste en, en Córdoba. En, estoy en Buenos, Buenos Aires, Aires conocés al otro, preguntarle a mí. O sea, y, y la gente que labura de lo que vos laburás dentro de la provincia... mira hay algo que pasó... Que te voy a abrir otro tema más uh -huh. en la provincia también hizo otro laboratorio medio de la misma fecha que sí. se llamó eh, que lo organizó la filco millón que era para cortometrajes sí. intensa participó de los dos laboratorios bien tuvo bravo porque era como medio raro claro. pero eh, en ese laboratorio vino gente muy joven que está estudiando afuera y que Ajá. quiere venir a firmar a luigi por ejemplo claro que se pibe cuando venga piba ya terminó de estudiar sí, sí, sí. pi amorosos unos pibes divinos sí, sí. Todo. se van a y chocar se... con la realidad Pero sí, pero van a tener un campo menos, un poquito más... Mm, más dócil. Más dócil que cuando volví yo. Claro. Creo, espero. Y eso es un montón. Eso decíamos con Ana. ¿no? Hay como un par de colegas que siempre están intentando como sembrar, ¿viste? Y ya es un montón. Y intentamos en todos estos años, por ejemplo, la Filcomillón la venimos traccionando, no sé, 20, 17, sí, 17, 2017. Sí, 2017. ¿Viste? Entonces que ahora sea una realidad tiene que ver con que se viene traccionando, se viene pidiendo. A mí me pone recontenta que estos pibes de Luigi que ganaron la, el laboratorio de La Pampa tengan la posibilidad de venir a filmar una película que protagonista es una chica trans. O sea, Ajá. parece tremendo, parece como una cosa... ¿Sabés de qué trata y toda la película? Sí, porque también en el otro laboratorio donde Ajá. hablamos de los proyectos de cada uno Bien. y todo eso. Entonces eso fue eh, hermoso. Y esa instancia, como el festival, te reunís y otra cosa que vi también es que a veces tenemos muchos prejuicios, no sé si pasa en otros aspectos de música, como la música, ponele uh -huh. vos mirás, o las artes visuales, no, porque fulano está tal cosa Puedes hablar con fulano y te dicen, no, ah, yo esto la película. Fulano filmó su película porque tiene un campo alquilado. Puedes hablar con fulano y ah, no, yo soy empleado de acá, hago claro. casamiento, ¿viste? Hay mucho prejuicio en función de quién es el otro. Sí. Juntarnos y charlar de verdad y preguntarnos, animarnos a preguntar, che, vos cómo levantaste este proyecto. Y yo pedí guita en tal lado, o me ayudó, pero yo no creo en esto del artista que es solo en su casa, o sea, no es que no crea. Hay gente que le funciona muy bien no quiero vivir así, me parece claro. un embole vivir así, o sea, me decía una guarangada pero me parece un embole, y Ana tiene la misma forma, uh -huh. y, par, y con la gente que va laburando y tiene esa forma, bueno, Radio Kermés tiene esta forma, claro, entonces uno elige cómo vivir, vos podés filmar 20 peli más y son un choto, una chota capaz, capaz que no, uh -huh. no sé pero qué sé no sé, me parece medio aburrido, no sé. No, y, y lo que planteás vos también encierra eh, eh, cierto cierto crecimiento de, de, de, del, del espectro eh, cinematográfico dentro de la provincia, porque si vos decís que eh, esta pivada que va a ir a filmar o que tiene ganas de filmar el ingeniero Luigi se va a ver con el camino un poquito más allanado. Ojalá. Eh, este, pero pero digo, vos lo ves a eso, vos crees eso? Yo creo eso? que sí, porque ya estamos acá, porque claro. ya nos juntamos y nos vimos y bueno, la provincia facilitó este laboratorio. Uh -huh. Eso asume los compromisos a futuro. Ellos claro. ganaron ese premio de ese laboratorio también. Ahí hay un monto que para lo que gasto de una producción es Sí, bastante... la gente no tiene la, la, la, no. el público en común en general no tiene ni idea de lo de los costos de, de una película. Yo cuando me dieron ese cheque gigante ahí en el escenario sí. que me lo llevé a mi casa, no sabía que te lo podía llevar. Ah, mira. Sí, yo dije, ahora voy a tener que pagarle a todos los que participaron del evento del pasaje, que no les pagamos a nadie. ¡Epa! ¡Epa! Acá tenemos a una, hicimos un evento en el pasaje oh, Rosario Blefari, eh, que estuvo cantando, que ensayaron, que hacía 50 años. Eh, a un 22 de agosto decir eso tenés cuidado. No, no, no es muy bravo. Dije, ahora me van a venir a golpear la puerta, no. porque también dicen esto como, bueno, con esta plata los realizadores no se van a al Caribe. Primero no te van ni a ningún lado. y Pero sí a la vez también, el, el monto, es mi, yo soy trabajadora municipal, es mi sueldo. Claro. Para la peli es un porcentaje que es ni el 1%. Sí, sí, sí. Pero para mí es un montón. O sea, es el laburo de un mes. Entonces, claro. ¿cómo reinvertimos eso en la peli? También es lo que estamos ahora pensando, che, esta capaz que son dos jornadas de filmación nos alcanza. Y pero poder pagarle a los colegas Está buenísimo. Está buenísimo porque profesionalizás, porque uh -huh. poder alquilar un equipo un poquito mejor, entonces ya aprendés a tener contacto con otro tipo de equipamiento, no sé siempre está buenísimo. Hasta ahora todo lo que hemos hecho fue con muchísimo amor y voluntad y gente que ha laburado de onda. Las veces que pagamos fue de nuestro bolsillo, que creo que fue la última jornada. Y eso es porque también a veces tenés tres laburos para poder... Subsistir. Subsistir y pagarte, pagarle la alquilera, no sé qué Pero eh, me parece que ojalá la gente que vuelva... Porque esto que vos decís, tenés escena en Córdoba, porque yo estoy, estoy en Córdoba, entonces tus amigos de la facultad son los que te hacen el aguante. Cuando volvés tenés que armarte tu escena, armarte tu gente nueva. Y no sé cómo funciona en otras disciplinas. Eh, sí, armarte un equipo eh, eh, constante y sonante es muy difícil. Es muy también, difícil. Porque eh, no todo el mundo está en la tuya y porque también este entonces, mucha mucha gente se va. Sí, y además también tenés que comer. Entonces yo claro. te digo, che, Juan, ¿y me hacés el aguante el domingo? si sí, che, no, me salió una fecha, me pagan. Y bueno, te vas a la que te pagan y está bien. Dijo, vale, claro, claro, porque claro. todos tenemos que oh, Y aparte los equipos se desgastan. No me vas a hacer el aguante con el equipo una vez, dos veces. Después tenés que cambiar la cámara, no te alcanza porque estuviste laburando gratis, es complejo. Sí, sí, sí. Pero sí, también sí. A, a mí me gustaría que... Sí, que además, siempre me gusta me gusta recalcar esto, eh, la, la cultura eh, es uno de los lugares donde los créditos no abundan. Entonces si vos querés pedir, por ejemplo, como cualquier industria no. hoy en día, cualquier industria... Eh, que no sea el, el, la cultura o el arte va a un banco y tiene posibilidades de crédito abajo abajo sí. costo sí. Eh, no no esos que, te, que tenés que pagar 25 créditos cuando pedís uno vos podés sacar eh, un crédito personal, pero claro, no uno de empresa pero no uno de empresa eh, y eso eso algún día tiene que cambiar eh, bueno, porque que se la pasan hablando de las industrias culturales pero cuando vos tenés que hablar de industrias culturales con la gente que tiene que poner la papota la industria cultural Nos bueno, vemos. y el audiovisual, es sobre todo el cine, es muy complejo, porque es uh -huh. cultura y es industria, claro. y más ahora. Y o sea, sí, bueno, sí, sí, sí. hablar de lo que está pasando a nivel nación, uh -huh. pero si no vemos que es una industria, y ahí es donde necesitamos que se tomen políticas públicas, que no sean jovistas, esto, que sean de industria cultural. Sí, y que y que, que, que no sean momentáneas. No sean momentáneas, pero también vos ves el progreso de las provincias que tienen ley de cine, que tienen escuelas de cine, uh -huh. que tienen institutos de cine, Misiones tiene un instituto provincial de cine, está laburando muchísimo y atrae producciones. Yo siento que se está trabajando en esa dirección, ojalá que, que se sostenga en el tiempo, que no sean cuestiones que... Porque de verdad, de 2017 hasta ahora peleamos mucho la filcomillo Bueno, genial, pasó, pero nosotros uh -huh. nos vamos poniendo viejos. Buenísimo que el que venga ya tenga un caminito allanado. Puede hacer que sí. Y también los colegas a veces, no sé cómo funciona en otras disciplinas, Esto que hablamos antes, y qué sé yo, viste cuidar solo la huertita de uno. ¿Qué? A mí me hace poco, porque uh -huh. si no crece la escena, no crecemos. Si no, no sé, tenemos que crecer todos, me parece, porque también a mí me sirve que el otro crezca. Me sirve que te capacites, me sirve que tengas más laburo, que tengas ganas de filmar y después vos elegís qué técnico te gusta más, quién no, con quién tenés más afinidad, con quién no. Pero Me parece, siempre la apuesta es esa, y creo que ahí con Ana y con gente del rap nos hemos encontrado en esta en esta situación de che, necesitamos crecer todos en comunidad. Bueno, por eso también estuvo re bueno que, que fueron dos premios y que el segundo fue de Seba Ayerra, que también tenía un proyecto muy interesante de ficción, que también a Seba lo conocimos en el festival. mira pasó una cosa hace muchos hace dos años, re loca, que viene, yo trabajo en el Espacio Inca de la Municipalidad, sí. vinieron a pedir una peli filmada en La Pampa sobre el libro para y Largue, a mí no me sonaba para nada uh -huh. ¿viste? entonces escribo en el rap, al toque Seba responde yo tengo una copia, me pone en contacto con alguien del equipo conseguimos la peli, era un trabajo para la universidad, de múltiples como varias carreras querían sí. trabajar esa película se armó el proyecto, conseguimos la peli Seba nos manda una copia con pendrive se generó una jornada hermosa esos grupos y era una y es magnífico que pase eso porque era una peli que está en un cajoncito que tal vez ya no tenemos registro y hoy cuando venía para acá escuchaba esto de los santarroseños y el amor por los espacios, viste, que decías de cómo sí. se tiran. También con los quehaceres, digo, los repositorios, porque si no parece que todo el tiempo estamos arrancando de cero. Yo no soy la primera que está intentando filmar una peli, ya claro. filmaron antes, en la provincia, digo, ¿no? Como, sí, sí, sí, sí. Revaloricemos te... la historia. Claro, no empezar de cero todo el tiempo. Hay referentes, claro. eh, escuchemos a esos referentes, cómo le fue, digo, ¿qué, qué hicieron, qué no hicieron. Me parece que... Que está bueno. Y otra cosa que también me parece interesante es como, si bien venimos como con algunas políticas públicas en relación a la televisión, que son for, es otro formato, también eso da oficio, ¿no? Digo, los concursos del canal dan oficio porque estás filmando toda la semana, te hace entrenar, tenés que tener... Claro. Y eso da un oficio y está buenísimo. Está bueno que cuentes esto porque eh, por ahí este, la crítica de la gente que no sabe, que, que mayoritariamente... Eh, esto no tiene de... por qué saber tampoco. No, ¿eh? pero, pero hay una crítica que, que, que, que dice, no, el canal, están gastando un montón de guita y, y esto que contás vos, quizás no lo sabe todo el mundo, que estos eh, estos programas que salen en Canal 3 le da la posibilidad a un realizador de tener laburo de campo. De tener laburo, primero de tener un laburo. De primero de tener un laburo, después de, de tener un laburo. De profesionalizarse, de... Claro. Digo, de que no vas a presentar cualquier cosa sino más que tenés que armar un proyecto, presentarte, vas a concurso, después podemos discutir si te gusta el concurso, los resultados como en este laboratorio. Bueno, es merecido que gane yo, que gane otro, eso. Por... Uh -huh pero te hace armar la carpeta ser un piloto ya hay profesionalizada claro. después trabajar toda la semana para tener un contenido semanal es muchísimo y también los montos para los equipos grandes de trabajo eh, no es que te llena de plata o sea, no, eh, no, existe. no existe existe para hacerlo posible pero a nadie se hace millo trabajando en audiovisual. Además, los ya. montos que salen en, Digo, en sí. los medios de comunicación son los montos por 40 programas. No, no es el monto por... El, claro, por programas. Ojalá con eso. Pero no, pero no, no es así. Eh, manda muy, eh, Ha mandado mensajes que lo quiero decir antes que me olvide. Eh, este eh, Bueno, primero acá para el dice, che, que me tenga en cuenta con el sonido de la cola. El tipo está buscando. Vamos. Está, eh, está buscando. Eh, también en el YouTube de la radio, Agustina Jaurena manda Aguante Rosario, Luz luminosa e infinita mm. eh, y bueno también Margarita Solé está mandando muchos emoticones a, a, a, a la página que no voy a nombrar todos los emoticones porque pero está celosa estoy, estoy seguro porque estás acá no, si sí eh. no es celosa Margarita ¿Eh? no es celosa Margarita bueno, no sé no seas malo no lo sé ¿cuándo cuando pensás o cuándo piensa en ustedes este este colectivo cuándo piensa terminar esta película cuándo la vamos a poder ver mira ojalá que próximamente ahora tenemos que hacer una reescritura porque tenemos que reforzar la ficción hacer una recritura, a ver qué levantamos para poder financiar eso uh -huh. y yo creo que el año que viene mitad del año que viene podemos tener Para la mitad para la, del año que viene ya, No eh, sé, vamos a ver qué dice la productora, pero sí, yo creo que sí, trabajando mucho. Eh, trabajando mucho. Tal vez lista, después ahí todo el recorrido de festivales, distribución. Y eso todo... y, y, y eso te iba a decir, ¿eso ya lo tienen también todo programado? Y más o menos vas armando como estrategias, porque parte de la, del proyecto es tener bueno un plan de distribución, ya lo tenés que ir claro. pensando. Tal vez ahí hay que ser tomar decisiones que es capaz que te conviene contratar un distribuidor, contratar a un asesor, o por ejemplo decís, bueno, voy a contratar a fulano porque sé que está en tal y tales lugares y me va a poder ayudar a distribuir la peli durante, en tal circuito de festivales eso hay que ver después si tenés plata, si no tenés plata porque a veces también pasa esto con las pelis que no tienen que ver con que sean buenas o malas ahora que esté este debate no sí. digo, una película hasta ahora no la ha pegado a nadie dijo uh -huh. el Lisandro Alonso en una sí. charla faltaba que venga y no porque estuvo bravísima la peli. pero digo como a veces tiene que ver con estrategias de marketing, uh -huh. tienen que ver con los fondos que tienen para esas estrategias tienen que ver con los programadores de los festivales de los eventos, de a quién contratás, a quién no contratás, digo, hay como muchas decisiones de producción Que hacen que esa película tenga una circulación u otra claro. ¿no? producción de todo el circuito y, y a veces vemos mucho más una peli porque nos bombardearon para que la veamos en todos los medios en... como todo como la música como también. como la música también no quiere decir que el músico que la peli sea buena o mala no sé tiene que ver con estrategias de producción de, de también de cómo se generan la, de, de a qué le damos importancia no sé yo programando la sala me mata que por ahí tenemos la misma película que se está proyectando en el malva Eh, en el museo y viene y dice ah, estuve en el Mal y el película y digo, está programada acá en espacio sí, Inca sí, Santa Rosa sí, sí. hace dos semanas pero, pero bueno, mal. viste como es la legitimación y entiendo uh -huh. lo, funciona así hay espacios de legitimación y entrar a esos espacios también tiene un costo de tiempo, uh -huh. energía esto como decía no jugar al inocente ¿no? Y el, y el dinero es importante hasta ahora es el único dinero que hemos, que hemos conseguido y pensando pensando, en, pensando no. y pensando en esto que vos decís de, de, de, de la difusión de, de, de instalar no ahora que por ejemplo en la provincia de la pampa se sabe que ustedes ganaron este premio en en pico no sí. eh, el pensamiento de una financiación independiente como es el crowdfunding no digo usted lo, lo, lo tienen en mente lo piensan es una opción o no Mirá, yo lo he pensado, con Anita no hemos charlado tanto, creo. Pasa que es mucho trabajo hacer una campaña de crowdfunding. Mm -hmm. O sea, mientras haces la peli, mientras o sea, necesitamos... No, no, eso es la parte de la producción, o sea... Claro, no, hay muchas cosas que están buenas, pero en una mm -hmm. estructura tan chica se te... necesitas a alguien como dedicado a hacerlo. Bueno, vos viste acá con lo, con esto de este amigo de la radio, también nos cuesta un poco. Por supuesto, sí, sí, sí. Y sí. es como la cuestión de la cantidad de personas que... Y eso que... que está todos los días y, y está chacado to... todos los días, no, no, no. Claro, y las eh, campañas de crowdfunding que he visto, no sé, no he visto mucha, muy exitosas por ahí para casos concretos y algo que hemos aprendido también es como che, ahora me falta esto necesito plata para esta instancia porque si uno ve el monto total de la peli no sé cuando hicimos Raimundo blazer el monto total de la película eran 70 mil dólares ¿entendés? si vos va a pedir 70 mil dólares ya, yo ya te digo que te voy a aportar si no tengo pero si haces como el monto total por Inca ¿no? uh -huh. nuestra peli de la partida que no, vas, no, no vamos a tener esa plata Pero si vos haces por monto concreto, por ejemplo, para mí un ejercicio que está re bueno es voy a este laboratorio que tiene este monto que lo voy a usar para esto. Entonces, por ahí un crowdfunding chiquito. Che, uh -huh. ahora quiero filmar esta escena, hago un crowdfunding para una escena. O para eh, tal cosa, por ahí es una, una cosa que estuvimos pensando. Lo hemos hecho, pero... De otra manera. Bueno, para toda la gente que esté escuchando este programa Radiocracia en este viernes distinto, sin Vichy, sépanlo, acá está la Colo de dije que acaba de ganar un premio muy importante la provincia de La Pampa. La película se llama La Partida. Y si ¿sí tenés una plata comunícate con la Colo que, que la va a aceptar recontra bien Y todos vamos a estar felices de que salga esta película Y que salga lo más pronto posible Y una voluntad, porque sí. por ahí no todos tenemos dinero Pero tenemos una voluntad, o tenemos una bien. cosita Viste cómo es, todo suma Bien, bueno Colito, te, te agradecemos mucho La verdad que me, me, me salvaste Una cosa más antes de irme Quiero decir que sí. muchas gracias a Radio Cermés, porque uh -huh. de que este proyecto se inició, hemos intentado un montón de cosas y siempre han acompañado. Una vez nos sumimos a la locura de tratar de hacer una coproducción con México por Ibermedia. Y ahí estuvo la Cintia dándonos una mano con el administrativo a ver cómo. Digo, hay cosas que son invisibles, uh -huh. pero que es muchísimo laburo y que sostener un espacio comunitario y cooperativo es mucho laburo. Exactamente. Entonces, que eso esté a disponibilidad. Lo sé, la otra vez nos prestaron la cámara para filmar unas cosas lo humano, este espacio, todo esto implica un trabajo invisible que que, que se valora mucho, que no, se sabe y se valora, así que gracias siempre a toda la comunidad kermesera que bancando a Kermes también se bancan un montón de otras cosas que son como ram, ramitas que nos hacen crecer a todos. Gracias, Colo. Gracias. Sigan en Radio Kermes, en Radio Gracia, porque ahí está el emperador que está pronto a subirse a este viaje. Seguimos en Radio Kermes.